El caos, el caos, el caos, el caos, el caos, el caos contra el terror, regeneración raro, comunicación contra el poder. Bien. <coughs> Empezamos una transmisión más de este su programa El Caos contra el Terror en la frecuencia libre de Regeneración Radio 105.3 de FM o www.regeneracionradio.org para que nos escucha desde internet en cualquier parte. <coughs> Bien. Pues el día de hoy tenemos como invitado a Paltus, el gato mal creado de este conductor. Y pues este compa nos va a hablar el día de hoy, durante la primera hora y media, durante la primera hora de este programa, perdón, sobre su quehacer literario. Vamos con Bartóz.